Hola Pablo, buenos días a vos y a toda la audiencia. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, bien. Estamos organizando el inicio de la gestión. Bueno, a ver, eh, contanos, ¿esto cómo fue? ¿Fue una elección? ¿Hubo listas? ¿Cómo sí. fue que te designaron, coordinadora? Bueno, las... la coordinadora eh, anualmente, eh, por estatuto, eh, sí. este, designa a través de una elección las cajas que van a ejercer el Secretariado General y eh, dos cajas que van a ejercer la Secretaría Alterna. Eh, en esta oportunidad, en este año, eh, armamos o formamos una lista junto con la Caja de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, y la Caja de Ingenieros de San Juan, y mi caja, eh, que se llama Fuerza Institucional, y bueno, no se presentó otra lista. La, la nuestra tuvo el, el, el aval de más del 50%, te diría, que, que eh, el consenso de casi todas las cajas de la 79 que integran la coordinadora ese eh, aval se avance, firma por escrito este, a través de todo un procedimiento donde los directorios de cada caja eh, avalan este, la, la presentación y bueno, este, se desarrolló toda la cuestión jurídica, el tema favorable este, y el día viernes 17 en el transcurso de plenario anual, que se, hace, este, al, perdón, anual no, que se hace dos veces anual que se hace dos meses al año este, en algún en alguna provincia del país en este caso en la pampa se proclamó la única lista como ganadora y de, de esa manera fui designada secretaria general bien eh, esto es gestión para el año que viene esto es la gestión para el 2024. Uh -huh. eh, bueno es un, un inicio de la gestión es un trabajo que se hace en forma Este, colectiva y acordada con, con las cajas que, que me van a acompañar claro. que son el doctor Marcelo Díaz vicepresidente de la caja de abogados de la provincia de Buenos Aires y el ingeniero Marcelo Colón de la caja de ingenieros de San Juan claro. eh, y, y, y sa un sí. equipo de trabajo ah. este, preparando un poco el, los objetivos que nos propusimos a través de nuestra lista fuerza institucional para este año 2024 ¿Y cuál, cuáles son esos objetivos que planean? A ver o que planearon? Bueno, eh, nosotros tenemos dos objetivos fundamentales que después se desarrollan en otros temas. Uno es reforzar este, la institución coordinadora a través de una serie de instrumentos jurídicos que vamos a, a acordar con las regiones. La coordinadora se divide por regiones, uh -huh. estas regiones están integradas por las cajas. De, de, de la zona, por ejemplo, tenemos una, nosotros La Pampa pertenecemos a la región patagónica, La Pampa, la Casa Forense, junto con la Casa de Profesionales y la Caja Médica, pertenecemos a la Patagónica y así todas las regiones. Nosotros necesitamos fortalecer eh, la representación de los casi 800.000 profesionales de todo el país, más sus familias, a través de un instrumento jurídico que nos permita poder sentarnos en... En, en la mesa de la seguridad social de la República Argentina que está integrada por anses, por las cajas provinciales que integran cofepres y en la seguridad social de los profesionales que es la coordinadora y hacia adentro es trabajar mediante consensos, diálogo, acuerdos, una serie de modificaciones que requieren eh, que requiere la coyuntura no solo de nuestro país sino del mundo con respecto a las prestaciones y los beneficios que otorgamos las cajas de profesionales para no perder el objetivo inicial por el cual fuimos constituidas. Eso requiere todo un trabajo, sobre todo, nuevamente te digo, por regiones, porque cada región tiene una realidad y una problemática distinta. Uh -huh. y, y, y requiere todo un proceso porque nosotras, las cajas de profesionales, las cajas de seguridad social de los profesionales, dependemos de los estados provinciales. Somos entes públicos no estatales Nacimos a través de una ley provincial y son las leyes provinciales las que van modificándose para agregar instrumentos necesarios para que podamos otorgar los beneficios de la seguridad social que son un derecho humano fundamental ¿no? a los profesionales. Claro. Así que va, va, va, en un momento en el mundo donde la seguridad social está en una etapa de, de resiliencia, dicen los organismos internacionales de seguridad social porque tenemos que pensar en, una, en un nuevo mundo, en una, en, en un nueva, una nueva familia, eh, en otras coyunturas, entonces todo eso requiere todo un trabajo de, de planificar y modificar lo que sea necesario para no perder los objetivos. No es fácil, pero vos fíjate que los profesionales argentinos eh, están desguardados en el ámbito de su caja, porque cada caja se autoadministra, se autogestiona, auto maneja las inversiones todo a través de los mismos profesionales, y tiene un sistema democrático y un sistema de control, no solo las sindicaturas internas, sino los controles externos, con lo cual es una opción muy ventajosa para los profesionales, pero las cajas tienen que modificar ciertas cuestiones que tienen que hacer a la necesidad de otorgar buenos beneficios. Las casas no solo otorgan beneficios de jubilación y pensión, sino que piensan en el profesional y la familia, ¿no? Entonces, las coberturas de salud y toda una serie de cuestiones que tienen que pensarse en, este, en esta coyuntura del país y del mundo. Bueno, eh, hablando de esta coyuntura del país, eh, sí. la, lleg la llegada de Javier Milei, que tiene un pensamiento totalmente opuesto a lo, a lo que venía siendo, el país sí. ¿Eh, va a afectar esto a, a las cajas eh, en algún sentido cómo lo cómo lo, bueno, mira, lo ven en realidad la, en realidad yo yo ampliaría la pregunta si sí. va a afectar la seguridad social sí. en general de la República Argentina y la estructura eh, actual vos piensa que hace ya muchos años que que se instaló nuevamente el sistema de seguridad social inicial no creado en la década del 40, claro. este, con un con, con, con este, un sentido de eh, solidaridad, un sistema de reparto uh -huh. y, y un, este, un sistema contributivo. Eh, bueno, eh, ante esta ante esta situación, lo que creo que tenemos que ir mirando es un poco eh, los referentes que, que el, el nuevo presidente va designando en estos en estos ámbitos de la seguridad social. En el caso de, por ejemplo, ANSES, no sabemos todavía, pero uh -huh habla de el ex presidente de la Caja Provincial de la provincia de Córdoba, que es un dirigente que tiene todo una, un trabajo realizado. Bueno, hay una fundación que él preside y que tiene una mirada sobre la seguridad social, eh, que bueno, que abarca distintas distintas cuestiones, ¿no? Pero no es la mirada que lo bueno, que yo estuve leyendo lo que estuvimos diciendo mm. en la coordinadora con respecto a esta a esta posición acerca de de la seguridad social en realidad no es eh, lo que en su momento parecía que es volver a las AFJP sino que es otra cuestión es mm. que en realidad la seguridad social en el mundo se está replanteando algunas cuestiones no mm. entonces eh, tenemos que reformular ciertas cuestiones en la seguridad social sin perder el objetivo fundamental que es justamente el beneficio y el derecho a la seguridad social que tienen todas las personas es un derecho humano que está incluido en los tratados internacionales que fueron de derechos humanos que fueron incorporados a la constitución nacional sí. en el caso de las cajas tenemos eh, tenemos la ventaja que gracias a la gestión de nuestra coordinadora en 1994 tenemos el resguardo constitucional del artículo 125. Las cajas de profesionales estamos en el ámbito provincial. Es decir, no hay, el vínculo con naciones es un vínculo institucional, pero la dependencia o la relación, digamos, no dependencia, sino que la relación la tenemos con nuestros estados provinciales. Ah, bien. El artículo 125 de la Constitución fue puesto a través del trabajo que hizo la coordinadora, a través del secretariado general, que justamente hace 30 años lo creció mi casa y eh, y, y, y, la, y la colaboración y el trabajo de los políticos pampeanos en la convención constituyente porque en aquel momento el estado nacional a través del ministro de economía Domingo Cavallo, pretendía tener mi gerencia en nuestras casas de profesionales claro la sí. eh, pretendía pretendía que así como los bancos provinciales y las cajas provinciales pasaran a la a la, a la nación también sucedía lo mismo con nuestras cajas entonces en aquel momento se determinó lograron nuestros convencionales panpeanos hacer un trabajo político este muy interesante más el apoyo y este el apoyo y el y la militancia de los profesionales de todo el país a través de la coordinadora nacional eh, que se eh, incluyera la palabra conservar en ese artículo con lo cual a través del artículo 125 lo que se establece es que las provincias conservan los poderes no delegados a la nación en materia de seguridad social, incluyendo las cajas provinciales, las cajas de profesionales, y algunas cajas suygeneres, como por ejemplo en este caso después se creó la caja de banco de la Pampa. Claro, este sí. trabajo tiene que ver con todo es, con todo lo que la Pampa tiene mucho que ver en este en este tema porque fue en aquel momento donde el doctor Marín defendió eh, el Banco de la Pampa, la caja de la provincia, solo quedaron 13 provincias con una caja eh, este, provincial y las cajas de profesionales. Claro, sí, sí, sí, recuerdo que, bueno, la Pampa es una de las bueno, de, de, decís vos, son 13, nada más que no, que no transfirieron a Nación. sí, Que no transfirieron. Bien. Y algunas cajas que en realidad se mantuvieron, tuvieron no, no, no sé no, no, tuvieron que este agregar afiliados de otras entidades que pasaban a la nación fue un momento muy muy muy complicado para la seguridad social porque además fue el, el cambio de paradigma de pasar a un sistema de afjp claro. yo lo que advierto no sé pero vamos a esperar a que asuma el nuevo presidente que la que se están nombrando en estos Lugares estratégicos tienen una mirada que no va hacia ese lado, aunque sí va a reformular ciertos aspectos de la seguridad social a nivel nacional. Nuestro trabajo de las cajas de, de seguridad social para los profesionales en todo el país va a ser con las provincias. Yo voy a recorrer todo el país. Eh, tengo la primer, El primer viaje que hacemos con los secretarios alternos va a ser a la, a la región eh, NEA, que, que tiene su sede en Chaco porque esas cajas tienen una, una realidad distinta, por ejemplo, la nuestra que es la patagónica, y en cada región vamos a establecer una agenda común que tiene que ver con establecer ese vínculo que necesitamos con la provincia, con cada una de las provincias, para la reformulación de algunos instrumentos que necesitan las cajas para poder si seguir siendo sustentables en el tiempo. Y ese va a ser nuestro desafío, ¿no? La estructura jurídica que necesitamos para en afuera, para representar, Y a nivel interno, este fortalecimiento a través del vínculo con las provincias. Bien, Sandra, bueno, estaremos eh, atentos y atentas acá. Eh, de que hermes cualquier eh, novedad más vale, la vamos a comunicar. Eh, no sé si quedó algo, si no, sino muchísimas gracias eh, por estos minutos. No, está bien. Yo solamente agradecer la consideración que tuvieron y, y, y recalcar que en el plenario de Santa Rosa, que se dio el 15, 16, 17, tuvimos la posibilidad que la apertura la realizara nuestro gobernador, que estuvieran presentes diputados y senadores eh, de, las, de todas las líneas políticas, eh, el intendente de la ciudad de Santa Rosa como anfitrión de los 200 dirigentes de todo el país que vinieron, y ahí se habló mucho de esta cuestión, y estuvo también el secretario de Seguridad Social actual, y en todos los casos se habló de esto que estoy diciendo, de esta necesidad de trabajo conjunto entre las cajas de profesionales y los estados provinciales, y en La Pampa estamos encontrando la respuesta y creo que vamos a hacer, 30 años después, la provincia de La Pampa y las cajas de seguridad para profesionales de La Pampa, los pioneros en este camino que tenemos que reforzar. Así que yo agradecida eh, de ser de, de ser pampeana y de estar en el, en el ámbito de esta provincia, eh, donde los, fíjate que el, el gobernador tuvo hasta un desayuno de trabajo con los dirigentes de cajas de todo el país, contando un poco cómo trabaja la provincia de La Pampa en materia de inversiones, cómo trabaja la provincia de La Pampa en el tema de seguridad social, y esto es como hacer punta nuevamente como en su momento, hace 30 años, eh, se trabajó desde la provincia y desde la caja, en este caso, la caja forense que ejercía el secretariado, eh, nada menos que incorporar el artículo 125, que es el recuerdo que tenemos hoy los profesionales del país. Sandra, muchísimas gracias de vuelta, que tenga buen día. Bueno, muchas gracias a ustedes y que también tengan un buen día.